Yo creo que sí nos deja pensando esta lectura de la palabra de Dios, sobre todo del Evangelio. A unos muy buena memoria, a otros habilidades de diferentes para dibujar, para pintar, para crear literatura. Hacer versos o en prosa, escribir cosas muy bonitas. La música, a o t r o s los músicos, cantar. A otros, el deporte. El deporte que, además, que para para quienes lo practican es algo muy sano y los hace crecer y todo. ¿Cómo nos, nos divierte a nosotros? Nos, nos hace falta a veces esos partidos. Aunque nos roben la pelea, ¿verdad? No le hacen. A otros, hacer edificios muy complicados, muy altos. A otros, conocer el subsuelo y encontrar petróleo.、A、otros,、eh, conocer, dicen los ingenieros, la resistencia de los materiales para ver qué se puede hacer y qué no. Y se pueden hacer cosas livianitas, muy hermosas, y cosas muy pesadas, también muy hermosas. Millones, ¿verdad? Millones. Dios nos ha dado cantidad, cantidad de cosas. Y muchas muy semejantes a Él, como lo hemos ya pensado. Por ejemplo,、eh, esas cosas que son inmateriales, como la memoria, como el afecto, como el cariño. La, la, la capacidad de, de deducir, de analizar. Dios nos ha dado muchísimo, muchísimo para que lo trabajemos. Entonces, el mensaje va por a h í si somos responsables en cosas pequeñas, nos confiará Dios cosas mayores. Y si、sí, ustedes así lo hacen con sus muchachos. Así lo hacen en su casa. Si tienen ya muchachos de 12, 13 años, ustedes ya tienen confianza en decirle: Ahorita vengo, cuida a tus hermanitos, ha usado con la estufa porque está el agua hirviendo. Ten cuidado de esto, que no se salgan a la calle porque pasan los carros. Y ten cuidado con la puerta esa porque tiene muchos vidrios. Ahí te encargo. Y ustedes dicen, no, ese, este muchacho me cuida bien porque ya lo he dejado en otras ocasiones y, y cumple, ¿verdad? Cumple, me ayuda. O esta niña que ya casi es la segunda mamá en la casa, ¿por qué? Pues porque es muy lista y porque ya sabe hasta preparar huevitos revueltos o por lo menos un atolito le sabe a preparar a sus hermanos. Y la mamá lo expresa y dice, no, ella ya, ya. Ya es lista, le puedo confiar incluso más. Le puedo dejar que si llegan a cobrar, pague. Y también le puedo dejar que prenda y baje el switch, el switch de la luz o otras cosas. En nuestro, a nuestro nivel, ya de más viejos, nosotros decimos: Dios me ha confiado estas cosas y otras cosas y otras cosas. Y qué bueno que nos salgan bien. A lo mejor no todas nos salen bien, a veces nos podemos equivocar, pero Dios lo contempla. Mira, Señor, me diste 5 millones, aquí están otros 5 millones. Otro puede decir, aquí están otros 50, porque salió muy abusado y entonces fue capaz de producir mucho más. Y otro, a lo mejor, nada más le dio dos porque. Bueno, este es más tontito, este no salió tan abusado como para darle cinco. Le voy a dar dos, pero consiguió otros dos. Está muy bonito el, el ejemplo, yo creo, y muy conocido por nosotros, ese del Evangelio, el Evangelio de los talentos, decíamos del lado de los denarios, le da un puño, le da un puño como de millones, dice la traducción que escuchamos, le dio millones para que trabajaran. El libro de los Proverbios nos pone el ejemplo de una mujer que precisamente sabe cumplir muy bien en producir a partir de lo que Dios le ha dado. Una mujer hacendosa y hábil para trabajar, pero que también, además de esas capacidades que tiene de hacer cosas bonitas como tejer o como bordar, dirían las mujeres, o lo que sea, coser. También tiene virtudes. Como que la palabra de Dios nos pone a considerar que no solamente cosas que produjeran, qué sé yo, algo económico, como producir dinero, o como plantar, sembrar, cosechar y conseguir muchos frutos, como, como manzanas, como naranjas, como plátanos, como piñas, como caña, como chayotes. Otras cosas podemos producir. Tratando bien a nuestros hermanos, y dice: Tiene cuidado del pobre y del desvalido, del que necesita de nosotros, de nuestra persona, no ya de nuestras cosas. Como que va más Más al fondo lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. San Pablo, eso mismo lo ve de otro punto de vista, y dice: Abusados. Estén listos, estén despiertos, estén vigilantes, porque el Señor llega sin avisar. Y nosotros decimos: si、sí, es cierto, porque no hay edad para morirse. Estamos lamentando lo del accidente del secretario de gobernación. Yo pienso que nunca se lo imaginó. En unos aparatotes de esos grandes que. Franceses que superpumas, dicen, hubiera sido superchivas y entonces no se cae, pero como nunca se imaginó, y, perdón, nunca se imaginó en un tramo tan cortito, cuando vuelan tan lejos y van a otros lados y no hay, no hay edad. No es privilegio de los viejitos el morirse, no. Se mueren los niños, se mueren los adolescentes, a veces en una moto. Se caen, se intoxican, se o r c a n Hay mil cosas para morir. No sabemos el día ni la hora. Dice San Pablo: abusados, estén vigilantes, cuiden. Para dar buena cuenta de eso que el Señor nos encargó, de esos millones, de esos denarios que nos encargó. Debemos estar trabajando con los recursos que Dios nos dio, con los nuestros. Entonces no necesitamos ponernos envidiar de querer tener las habilidades que otro tiene. Con el güero tenemos de organista, a q u i e n e s también? No pueden estar dos organistas, se agarran del chongo. Bueno, no tiene c h a n g o e l w e r pero se pelean por tocar ¿no? con uno que toque. Ah, pero que canten, si、sí、necesitamos más. Dios va dando las cosas adaptadas a una situación, a un ambiente. Los de la sierra necesitan unas capacidades que Dios les da. Los que viven en, en la ciudad, en una, trabajando en una fábrica. O de agentes de tránsito necesitan otras capacidades, otras cualidades. Y los profesores de la escuela necesitan unas capacidades. Y los del servicio y los conserjes, etcétera, necesitan otras capacidades. A cada quien, a unos cinco, a otros dos, a otros uno. La recompensa, dice el Evangelio, será. Grande, denle o t r o cinco. Es más, también denle el del otro flojo. También, dénselo. Dios puede estar dando, pero está pidiendo. No tengas envidia del que tiene más, porque entonces te pedirían más. Y quién sabe, y no pudieras responder produciendo lo que el otro puede producir. Entonces, tranquilos con lo que Dios nos ha dado, pidiéndole que seamos buenos administradores de eso que nos dio. Eso sí. Descubrirlo, no vayamos a tener por allí cualidades, capacidades empolvadas, enterradas, sería fatal. Nos quitarían hasta lo poquito para dárselo al que sí trabaja. Ese es el mensaje. Nos tenemos que revisar, entonces es un domingo de revisión porque es fin del año litúrgico. Ya no va a haber otro domingo ordinario. Este es el último domingo ordinario. Sigue la fiesta de Cristo Rey. El 20, ¿verdad? Dentro de ocho días es la fiesta de Cristo Rey. Domingo de Cristo Rey del universo. Su reino de verdad, de justicia, de amor, de paz, de gracia, de santidad. ¿Se acuerdan? Viene e el reino d el reino de Cristo. Muy importante esa fiesta que culmina el año litúrgico. Entonces vamos revisando. Si estamos rindiendo todo lo que podemos rendir, qué bueno que Dios nos concede revisarnos mientras estamos en posibilidades de hacerlo. Ya que nos muramos, ¿ya para qué? Entonces, si Dios nos manda esta palabra de Dios hoy, es oportunísima para darnos prisa. Si estoy flojeando, me voy a poner a trabajar para rendir lo que Dios espera de mí. Todos queremos que al final nos premie, nos dé la recompensa, nos dé sus dones, nos dé sus bienes, nos dé la felicidad que nos ha prometido. Que María, nuestra madre, nos asista y corrija si vamos mal. Y que San Miguel Arcángel Nos proteja y nos libre de ser malos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Amén.